de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco blanco blanco una producción escrita y dirigida el blancó ya jueves, madrugada, al viernes... ...y es hora de nuestro programa... ...la última edición de la semana de este Espacio en Blanco. Ya aún hay dos minutos, dos y dos minutos en las Islas Canarias... ...y ya estamos aquí en directo con esa tremenda música... ...y antes de dar paso a nuestros temas... ...la mejor bienvenida para todos... ...la bienvenida, los saludos y la gratitud por vuestras cartas... ...nos hacéis saber que cada día somos más los viajeros esta aventura... ...y eso nos gusta, gracias a todos. Concretamente dentro de tres semanas comenzaremos a viajar por España Nuestra primera cita será en Valencia En un programa especial al que queremos invitaros Nos pedíais estar con nosotros en el programa Allí en Valencia podréis hacerlo Estar junto a nosotros en la emisión del programa Y además si todo sale bien Podréis ver algo especial, muy especial Ya os informaremos de todo ello Ahora con esa tremenda música queremos adelantar nuestro teléfono 905 11 80 80 905 11 80 80 esta noche servirá para hacer preguntas a ese tema que tenemos. Y de ese tema nos informará nuestro compañero Enrique Marrón.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 La 1 y 6 minutos 12 y 6 minutos En las islas canarias Esas son nuestras intenciones de hoy El teléfono abierto ya vuestras preguntas 905-11-8080 Y solo nos queda saludar a nuestro invitado Como hemos anunciado, Santiago Camacho Don Santiago, ¿cómo es usted? Muy bien, mil Gracias por estar de nuevo en el programa Prometimos si volvías Un programa que armó mucho revuelo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 Es curioso que los alemanes, que dicen que son cuadriculados, que todo está muy muy controlado, de repente ya han creído tanto como esta noche vamos a, a descubrir en la magia, en lo oculto, en la leyenda. ¿Te parece que entremos ya lleno en el asunto?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 O esa primera introducción, esa primera puerta que nos mete de lleno en el mundo de, del nazismo Un poco la historia, si quieres, Santiago Cuéntanos un poco qué es, de dónde surge que ya todo está muy unido, evidentemente, a Hitler, ¿no? Sí, evidentemente que Es el que mueve todos los hilos Sí, Hitler es un, es un personaje histórico también absolutamente atípico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 ...a un nombre también muy curioso... ...un nombre que se llama Rudolf Stein... ...Rudolf Stein eh, tuvo que huir eh, precipitadamente de Alemania... ...porque la creación de esa oficina de, de ocultismo... ...el Hanenerve... Eh, ...fue precisamente... Eh, ...la colocación de muchos, de muchos psíquicos... ...y de muchos medios... ...pero también por ejemplo fue digamos... Eh, ...la búsqueda y exterminio... ...de todos aquellos eh, dotados de alguna manera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 sigieran sintiéndose vinculados por sus juramentos y siguieran sintiéndose hermanados y siguieran actuando. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Días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 no solo de, de intolerancia o de, o de skinheads o de este tipo de estudios, sino también de, de organizaciones filosóficas o pseudofilosóficas que en el fondo pues siguen propugnando este, ellos lo denominan hitlerismo esotérico. Pero insisto, son puntas, dice Euler, la parte que todavía está oculta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 o con esa historia que vivimos terminemos lo que tuvimos que aprender con lo que Hitler trajo al mundo pero a lo mejor como te decía en el micrófono cerrado ese germen sigue estando por ahí todavía latente para ese tercer milenio que nos espera con toda una gran cantidad de profecías que tienen que ver con, con la vuelta de anticristos etcétera sí yo me acuerdo que uno de los últimos reportajes que, que publiqué de Anigmas pues eh, acababa así y acababa deseando que, que ninguna generación de, de europeos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 una 524 1254 las islas canarias no podemos ofreceros ese 70 pero sí vamos a dar unas cuantas eh, contestación a cartas y atento a una dirección la dirección que tenemos en internet para que veáis cosas que hay ahí y un concurso que vamos a hacer. internet ...y queréis entrar en una página que estamos empezando a fabricar ahora... ...simplemente un cuatro, cuatro detalles, un poco de nuestra historia... ...para la gente que no nos conoce... Eh, ...y atentos porque va a haber muchas muchos, muchos cambios en esa página... ...esta es la dirección, laisla, todo junto, punto com, eh, barra e blanco... ...repetimos, laisla.com, barra e blanco... ...esa es la dirección del espacio en blanco en Internet... ...hay una cosa malvada que han hecho... Eh, alguien que sonríe, que bueno, la pagará Enrique Volari, nuestro realizador, ha hecho una cosa malvada hay unas cuantas fotografías, ir a verlo si queréis y entre toda la gente que, que entre y quiera mandarnos un email mail ahí está la dirección también donde mandáis los emails al final de este mes de marzo haremos un concurso y va a haber un gran premio, todavía no sabemos qué premio es pero habrá un gran premio Repetimos, laisla.com eh, barra eh, blanco, eh, un poco de la historia del espacio en blanco y lo que será dentro de poco una página en internet llena de sorpresas, viajes y un montón de historias que queremos compartir con todos vosotros. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, multitud de cartas estamos recibiendo y empezamos a contestar, por ejemplo, a Yolanda de la calle de Valladolid. Dice que somos un bálsamo para el alma, eh, dice que hablemos los ángeles, le gustó mucho el programa que hicimos sobre los ángeles, volveremos a hacerlo, y gracias Yolanda por tus buenos deseos, y ojalá podamos siempre convertir las noches, eh, esas noches que dices, y no y las lágrimas eh, de las noches en esperanza en vez en lágrimas tristes. Ojalá, y gracias por estar ahí escuchándonos. Judith Ortega del Entrego en Asturias dice que hagamos un programa sobre cinco imágenes viste la semana pasada como hablamos de ello en León desgraciadamente no hay 80 para que se nos pueda escuchar y JJ Benítez dentro de poco estará el programa al igual que un programa especial que haremos sobre posiciones está teniente y escucha lo que ya verás que te gustará Ana Moliner de Barcelona nos escribió una larga carta dentro de poco comentaremos tu carta Ana gracias por escribirnos Florentino de Torrejón de Ardón nos pide que hagamos más reuniones como la que hicimos en el Teide y otras cuantas que hemos hecho en otro tiempo del Espacio en Blanco, seguramente dentro de poco volveremos a hacerlas. Estamos preparando de nuevo en las Islas Canarias algo tremendo y por eso necesitamos que haya mucha gente, un nuevo sistema de conexión, atentos. Rocío de Valencia nos envía una carta, una carta que pasaremos a, a Enrique de Vicente porque habla de viajes astrales, algo que pedíamos. Y Juan Luis Senar de Valencia nos pide que hablemos de los incas, del Perú y sus misterios. Eh, hablaremos dentro de poco y seguramente a lo mejor dentro de poco compartimos experiencias mágicas en Perú con un montón de oyentes. Gracias a todos los oyentes. Espacio en Blanco, M80 Radio, Gran Vía 32, octava planta, Madrid 28013 es nuestra dirección. Y en internet laisla.com barra e blanco donde podéis visitar y ver una sorpresa que han preparado. Santiago, nos piden un libro sobre el tema que hemos tratado hoy hay muchos, pero ¿cuál podríamos sugerir? pues hay uno que, que es muy descriptivo, que es de Trevo Ravencroft eh, La lanza del destino, precisamente y también el, la parte central del Retorno de los Brujos de un libro sí. magnífico cuya segunda parte es eh, posiblemente pues uno de los resúmenes más, eh, más eh, in, interesantes que se han escrito jamás sobre sobre el nazismo esotérico. La lanza del destino y el retorno de los crujos. Gracias. Y terminamos, gracias a todos vosotros por estar ahí, por la compañía, y, y por esas llamadas y cartas. Es un placer compartir este tiempo con vosotros. Hicimos las gracias por las cartas, las llamadas constantes por la compañía. Con vuestra ayuda seguiremos trabajando para llenar este espacio en blanco con algunos de los mejores temas que vayamos encontrando. Y ahora nos vamos, comienza casi el fin de semana, suerte en los exámenes para la gente que estáis ahí, la bienvenida a los que estáis comenzando a descubrirnos, ojalá probéis, disfrutar de la semana, nos vemos a partir del lunes a las 12 en Canarias, la una en el resto de España y la radio continúa aquí en M80, nos no la perdáis y no os esas próximas citas con el espacio en blanco, cuidaros, es un placer estar con vosotros.